Para hablar el día de hoy, don Alonso Fernández Allende, seremi ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Radio Carnaval, un gusto tenerlo aquí para poder conversar distintos temas que hoy en día, como medio también tenemos un compromiso de poder seguir avanzando eh, en, en, en la educación pública, en la educación privada y hoy en día también de poder hacer un llamado también a muchos apoderados que están en sintonías bienvenido. Sí, buenos días, bueno, saludarlos a todos, a los estudiantes que están de vacaciones saliendo, también que, que descansen, recarguen pilas para que tener un segundo semestre... De la mejor manera Y, y bueno, aprovechar a todos de saludar a todos los Quienes nos escuchan Para también traer mensajes esperanzadores En cuanto a la educación pública Bueno, eh, eh, hasta hace un par de semanas atrás No se tenía claridad el tema de las vacaciones Muchos pensaban que eh, no iban a tener vacaciones En el mes de julio Cuando se produce el, el tema de la festividad de la tirana Pero lo, la, eh, medianamente se fue zanjando Y se fue también eh, despejando algunas de las dudas Para muchos papás que ya se programaban Y decían, no, este año no teníamos tirana Porque los niños no tienen vacaciones ¡Gracias! Bueno, es uno de los esfuerzos sí, que pues. hemos hecho regionalmente porque nosotros tenemos un calendario escolar que entrega el Mineduc que es a nivel nacional y generalmente todas las comunas y regiones del país eh, se apegan estrictamente a este calendario, pero nosotros acá en la región hacemos un ejercicio adicional que nos, nos, nos determina fechas distintas uh -huh. que otras regiones porque efectivamente tenemos la Virgen de la Tirana, tenemos la Virgen de Aquinas, tenemos también un invierno mucho más crudo y presente en el mes de julio, también en Calama, en San Pedro. Por lo tanto, hacemos los esfuerzos de poner, eh, digamos, que, que el calendario de vacaciones tenga un enfoque territorial que le sirva también a las Correcto. comunas. Y eso muchas veces, eh, bueno, una negociación que tengo en el Ministerio de Educación, pero siempre eh, siempre intentamos hacerlo de forma territorial. Bueno, eh, muchos de los que van viajando durante los próximos días a la Tirana, eh, eh, gracias también al, al esfuerzo que hoy en día también se ha hecho como eh, el Minedug y también con lo que se ha hecho también aquí a nivel regional. Bueno, eh, Seremi, quiero llevarle un tema muy importantísimo. Eh, hoy en día poder traer la, la tecnología también para, para poder fortalecer la seguridad en distintos establecimientos educacionales. Hoy en día Eh, me voy a situar en dos como una santofagástica la que va a comenzar a funcionar el patrullaje preventivo e inteligente. Quere, queremos saber y, y que nos cuenten qué consiste esto. Bueno, efectivamente esta es una acción que se desprende de la mesa de comunidades educativas ya. protegidas que lideramos como Ministerio de Educación, también en conjunto con la Delegación Presidencial y efectivamente es un programa que nos tiene, nos tiene bastante esperanzados porque nos logramos articular con un ministerio nuevo, que es el Ministerio de Seguridad Pública, que nos va a prestar bastante apoyo uh -huh. en establecer un programa que se llama eh, Patrullaje Preventivo Inteligente. ¿Qué quiere decir? Que, que nos vamos a coordinar con las policías, con carabineros por ejemplo, para que a través de la inteligencia artificial ya. podamos ingresar datos y a través de esta inteligencia podamos analizar estos datos, establecer patrones focos, mapas de calor y sobre todo recorridos que nos permita que carabineros tengan mayor presencia a las afueras de los uh -huh. establecimientos educacionales en los horarios que se requieren, por ejemplo la entrada de, a, a clases ya. o en la salida y eso va a ser eh, un apoyo directo y, y permanente a la gestión de los mismos establecimientos un apoyo a los directores, a las familias, a los padres, a los sostenedores Y nosotros estamos liderando esto acá en la región en conjunto con el Ceremi de Seguridad justamente para entregar más eh, recursos, para entregar esta nueva forma e, e, e integrar también dentro de una innovación educativa a la inteligencia artificial para poder establecer, digamos, cuál van a ser estos recorridos. Bueno, un, un tema que nunca había ocurrido de poder trabajar eh, con carabineros En el, en el tema de la seguridad educacional, pero hoy en día también poder sumar un nuevo doctor, las municipalidades, los equipos también de seguridad municipal. Sí, efectivamente, este programa también está diseñado para nosotros eh, sentarnos con, con los equipos de seguridad municipal y que también nos brinden un uh -huh. apoyo en eso. Ellos, eh, sobre todo la municipalidad de Antofagasta, a través de la corporación, siguen siendo los administradores de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, ellos también tienen un rol clave que jugar. Y hay comunas eh, no, y ejemplos de otras regiones donde la seguridad municipal cumple un rol clave en en la educación, sobre todo la presencia. Si acá hay un factor, nosotros no queremos que Carabinero intervenga directamente Correcto. y que no queremos que, que hayan eh, una represión ni ni justamente una fiscalización profunda, pero la sola presencia en ciertas plazas, en cierta salida de establecimiento, es un factor que disuade eh, ciertas eh, situaciones y hoy día hemos visto que la violencia en contexto escolar se ha trasladado hacia las afueras de los establecimientos uh -huh. educacionales y esto porque los estudiantes lograron entender que, claro, si es si, que pelean dentro del colegio se le aplica el reglamento interno, los protocolos, hay sanciones, por lo tanto en ese sentido ellos han concertado, bueno, se reúnen afuera, pelean, se graban, suben esto a redes sociales que es un fenómeno social que hemos visto. Por lo tanto, nosotros también, eh, y ellos lo hacen a través de WhatsApp, de Instagram, que, que inclusive hay grupos también que, que, que se han armado para esto, y nosotros tenemos que también estar a la vanguardia de estos uh -huh. fenómenos, ir observando estas conductas y estableciendo acciones que nos permitan contrarrestarlas. Y justamente el incluir la inteligencia artificial, el incluir al intersector, al Ministerio de Seguridad Pública, a carabineros, eh, a policía de investigaciones y a otras eh, entes, eh, creo que nos hace, eh, espera, nos da esperanza, digamos, de, de poder abordar el tema. Bueno, este este programa piloto eh, en Antofagasta y Calama, esto ya eh, ha sido aplicado también en otras comunas, donde los los índices han ido a la baja, quince coma seis por ciento alrededor. Sí, efectivamente, bueno, comienza eh, en la región metropolitana y, y se va a expandir en el resto del país, Eh, se han sumado 44 uh -huh. comunas hasta el momento con este programa Bien. nosotros acá en la región tenemos Antofagasta y Calama vamos a iniciar el segundo semestre por supuesto que ya eh, digamos eh, el, el plan es aprobado, hoy día lo que necesitamos es, es aplicarlo de la mejor manera y eh, esperamos también sumar al resto de las comunas lo que queda del año pero sí vamos a focalizar como plan programa piloto eh, en Antofagasta y en Calama. Bueno, lo, lo dijo el ministro Nicolás Cataldo, esto esto significa claramente para un, eh, un, un cuidado eh, en, en el ingreso y en la salida. Dentro de estos puntos de calor, Seremi, le hago la consulta porque hoy en día hemos visto bandas que se dedican a la venta y a la comercialización de drogas eh, en, en las cercanías del, de los establecimientos educacionales. le voy a poner un claro ejemplo que yo lo he visto y lo he vivido. Sector de la Plaza del Mercado, por calle Uribe, Eh, esto también se, se se marca también en estos puntos de calor que usted recién me comentaba sí efectivamente y por eso es muy importante hacerlo bien, tenemos que coordinarnos tanto con los sostenedores, con los directores ya. para que todas estas sensibilidades delitos que puedan cometerse estén dentro de este algoritmo uh -huh. que va a arrojar la inteligencia artificial y por ejemplo, eh, ya, y llevándolo al caso concreto, lo que tú me dices De, de la plaza, bueno en este caso Sotamayor, la en plaza del mercado si es que es un punto que afecta a los estudiantes, esto debe estar dentro del algoritmo y va a arrojar eh, un foco, un punto de calor donde debe tener presencia carabinero y, y, y nosotros hemos dicho, los establecimientos educacionales no enseñan violencia, no producen violencia, pero sí son si sí les afecta todo lo que ocurre en la sociedad, tanto drogas o, o, o o digamos cualquier hecho o manifestación de, de violencia o, y eso queremos eliminarlo y para eliminarlo debemos articularnos entre todos porque todos somos corresponsables de lo que ocurre al interior o al exterior con los estudiantes claro, porque muchas veces son lo, los episodios de violencia que se viven dentro de la comunidad educativas fuera de las comunidades educativas pero muchas veces hemos visto eh, alumnos eh, tanto en el, en el ingreso en la salida que muchas veces también son víctimas de la delincuencia Eh, Muchos papá que, que, que nos estamos tranquilos en el, en el regreso, en la ida o en el regreso de nuestros niños, porque eh, muchas veces hoy en día, claro, eh, bandas que se dedican a, a robar eh, a, a los más jóvenes, niños de cuarto, quinto, sexto, básico, de, de la educación media, también es un tema. Sí, también es un tema. Nosotros queremos proteger no solo lo que ocurre dentro del aula o dentro... ...del establecimiento vocacional... ...sino que también su ingreso y su egreso... ...si son estudiantes no importan... ...y por lo tanto vamos a hacer un seguimiento... ...el año uh -huh. pasado cuando yo entré como seré Serenio Educación... ...se hablaba en las primeras mesas... ...y eso es lo que se venía hablando... ...de quién es la responsabilidad de esto... ...de quién es la culpa... ...si era el Ministerio de Educación... ...si era de los sostenedores... ...de los padres, de los directores... ...si es que el hecho por ejemplo negativo... ...ocurrió dentro o fuera del colegio... ...si es que ocurría afuera los sostenedores o los directores dicen no, bueno, esto ya ocurrió fuera, entonces vamos a ver con delegación. Hoy día hablamos y cambiamos eso. Hoy día estamos trabajando bajo un modelo de corresponsabilidad en donde todos somos corresponsables desde lo que, de lo que ocurre con un estudiante, desde que sale de su uh -huh. casa hasta que regresa a su casa. Y en ese sentido intervienen todos. Todos tenemos responsabilidad, desde las familias como primer educador, también el director del establecimiento, el profesor jefe, toda la comunidad educativa en general, y por supuesto también el Ministerio de Educación eh, en este caso en Antofagasta la Corporación Correcto. como sostenedor y también hemos hecho parte a través de esta Mesa de Comunidades Educativas Protegidas que es una mesa intersectorial de convivencia escolar que también se sesiona en Antofagasta y Calama de manera mensual hemos invitado a todo el intersector uh -huh. a, a la, hemos, tenemos presencia de varios ministerios como el de Seguridad Pública el del, de, el del Deporte Justicia Eh, el Deporte de la o sea, el Ministerio de la Mujer, uh -huh. a Senda también para prevenir, y a otras instituciones, la Defensoría Penal de la Niñez, eh, bueno, al intersector en general, a servicios y a distintos ministerios, a carabineros, a gremios, porque todos somos responsables en alguna medida, y eso es lo que queremos establecer, trabajar todos articuladamente, todos porque todos tenemos responsabilidad, de lo que pasa con los estudiantes dice Maurito aprovechando que está conversando con el seremi eh, ojalá que también en este, en este punto y en estos focos también eh, se vea eh, lo que ocurre también habitualmente frente al Liceo Industrial de Antofaga bueno, en esa plaza también hemos visto también cuánto video hoy en día me imagino por lo demás seremi Ceremi sí, nosotros efectivamente hemos visto que es un <risa> punto y lo trabajamos con el director ¿Ya? del Liceo Industrial el año pasado hubo violencias el año pasado uh -huh. de, a la fuera del Liceo Industrial Eh, y fui con Carabineros a apoyarlo, a apoyar la gestión del director, porque el director nos estaba pidiendo que estuviera Carabineros a las afueras, a la salida. Y ahí hicimos un trabajo con Carabineros, efectivamente Carabineros cumplió, estuvo a la salida del Liceo Industrial, eso permitió tener un segundo semestre sin hechos de violencia, sin hechos que lamentar. Y, eh, bueno, hoy días ya está activa también la comisaría, que está a dos cuadras Correcto. del Liceo Industrial, y eso nos va a permitir justamente y eh, bajar todas las sensibilidades que ocurren de en esa plaza esa plaza en una plaza que hay que revivir uh -huh. por supuesto que hay muchas cosas que desde el ministerio de educación dentro del límite de mis facultades no puedo hacer como mejorar una plaza pero lo hemos hecho porque también estuvimos eh, en el eh, bueno, bueno en otro establecimientos también del sector donde habían eh, presencia de rucos y nosotros lo logramos por eh, Trabajar con la delegación presidencial, pero también eh, con Agua Antofagasta, que fue un cooperador en ese sentido de poder eh, reactivar o recuperar esa calle, que era una calle aledaña al establecimiento educacional, uh -huh. arborizando, eh, poniendo plantas. ¿Usted se refiere en el sector de la Villa Frey, por ejemplo? Sí. Liceo 22? Sí. Ya, ok. Ese. Por, por San Miguel. Por San Miguel. Ya, ok. Entonces, son situaciones que son externas, uh -huh que el Ministerio de Educación tiene sus límites, en, en digamos, en manera de accionar, que están fuera del establecimiento, pero que nosotros también nos hemos vinculado, buscando a los actores claves que nos puedan ayudar justamente a destrabar situaciones de focos de inseguridad que están fuera del establecimiento, pero que pueden afectar. Claro, afectan también a las comunidades educativas, afectan también a los estudiantes hoy en día. Eh, y, y son eh, distintas incivilidades que hoy en día ocurren. Eh, desde la perspectiva del, del Mineduc, Seremi, eh, ¿cómo se previene hoy en día y cómo se trabaja y también cómo se aborda las situaciones de convivencia escolar en los distintos establecimientos municipales en los, eh, y, en, y en general? Sí, nosotros queremos trabajar esto en red, es decir, con todos los colaboradores, intersectorialmente sobre todo, con los sostenedores. Y en ese sentido nosotros tuvimos, eh, bueno, tenemos esta política nacional de convivencia educativa que se actualizó el año pasado y que va a durar hasta el 2030, que nos obliga a trabajar en red. Y de ahí se desprende esta mesa de comunidades educativas protegidas que estamos sesionando mensualmente, en la cual, es, vamos, la cual vamos a llegar a, a grandes acuerdos. Uno de estos acuerdos, y dentro de su primer eje, es este patrullaje inteligente preventivo eh, que nos va a ayudar bastante. Y al mismo tiempo estamos en el Congreso con una ley de convivencia educativa, buen trato y espacios educativos protegidos, Eh, que es una ley que está que ya tuvo una aprobación en el senado uh -huh. eh, en la comisión de educación que se aprobó por unanimidad y nos va a establecer obligaciones a todos los sostenedores que reciban recursos públicos por ejemplo la obligación de contar con un equipo de convivencia educativa hoy hoy no es obligatorio que los establecimientos tengan eh, encargados de convivencia escolar Sin embargo, la mayoría los tiene, pero tiene un encargado para tener mil estudiantes. Y donde, porque, lamentablemente, muchas veces lo, lo, lo, los pies no dan abasto. También, por lo tanto, hay que trabajar en red. Hay que formar equipos al interior de los establecimientos, al interior de los colegios. Equipos multidisciplinarios. Una persona no puede estar uh -huh. a cargo de todo esto. correcto Por lo tanto, y al mismo tiempo, se establece un observatorio de conductas que va a estar, va a estar digamos, desde de, de, el Ministerio en Santiago, uh -huh que va a observar todos los fenómenos nuevos que ejercen violencia por ejemplo los celulares era algo que nosotros no manejábamos dentro del aula cuando estudiábamos por ejemplo y los celulares puede ser también una, un, una acción de aprendizaje uno puede buscar información pero al mismo tiempo puede ser un elemento que ejerza violencia en el otro, bullying eh, o puede concertarse una discurrencia. Por lo tanto, tenemos que abordar todas estas nuevas situaciones, nuevos factores que ingresan al aula con una mirada de aprendizaje, con una mirada preventiva y con una mirada que nos traiga bienestar. Y en ese sentido estamos esperando esta ley que salga mientras trabajamos en esta eh, mesa de convivencia educativa nos hemos articulado, hemos trabajado en red, estamos apoyando, asesorando, eh, entregando lineamientos, uh -huh. orientaciones para que se tomen las mejores decisiones y sobre todo también trabajar muy de la mano con la superintendencia de educación, haciendo un revisando con los sostenedores los reglamentos internos, los protocolos, pero lo que nosotros queremos hacer es establecer un nuevo paradigma, devolver la mediación a los colegios, algo que se ha perdido. Cuando ocurre un hecho de violencia dentro del aula, inmediatamente sale muy rápido del aula. Se va al director, del director posiblemente a la superintendencia. La superintendencia revisa si se aplicó el protocolo, si es que la si es que hay un debido proceso, si es que la sanción también es proporcional, pero no resuelve el problema de raíz. Pero, a ver, Seremio, usted me va a disculpar, pero vamos a conversar aquí las cosas como corresponde, porque lamentablemente hay algunos directores de alguna unidad educativa que muchas veces esconden las cosas bajo la alfombra por el tema de la excelencia académica, del que dirán, del gran nombre que a lo mejor tiene algunos establecimientos. Entonces muchas veces hay algunos directores que prefieren que esto no pase más allá eh, cuando ni siquiera son capaces de arreglar esto, esta, este tipo de situaciones dentro de las distintas comunidades educativas. Y eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir nosotros cuando vamos a los establecimientos hace una semana Estuvimos en el Liceo de Los Arenales, uh -huh. en conjunto también con Corporación, y le pedimos al director y le dijimos que nosotros no estábamos yendo a fiscalizarlo, estábamos yendo a apoyarlo. Estábamos yendo a trabajar con él, con su equipo directivo, con su encargado de convivencia, pero también le solicitamos que estuviera la presencia del Consejo Escolar. Consejo Escolar como órgano más representativo dentro de un colegio, donde están los estudiantes, asistentes, profesores, directivos apoderados, y conversamos con ellos. Y vimos para poder apoyar la gestión de los directores. Nosotros no queremos condenar a los directores, no queremos tampoco que los directores escondan casos, al contrario, queremos apoyarlos en su gestión. Y para eso es muy importante tener esta apertura, tener este diálogo, no solamente con el director, sino que con el consejo escolar. Recibir a los apoderados y a los estudiantes. En ese, ese día fue, digamos, muy virtuosa esa conversación, porque Pudimos ver desde otra óptica, eh, por supuesto que ahí hay un proceso que está llevando la superintendencia uh -huh. para ver si se hizo bien, pero nosotros conversamos con los apoderados, conversamos con los estudiantes y vimos también cómo en el liceo de los arenales, por ejemplo, les afecta el entorno. Les cambia la emoción. Llegar y ver una plaza próxima que, que está en mal estado o tener también eh, delincuencia o tener, bueno, varios factores que le influyen a ellos... Y cuando les, a los estudiantes les cambia la emoción, se manifiesta o explotan o se desregulan ah. y no saben eh, lidiar con sus conflictos. Y por eso hay que apoyarlos. Hay establecimientos vocacionales que no les afecta a su entorno, pero sí tienen otras cosas. Por lo tanto, todos las comunas son diferentes, todos los colegios son diferentes y en ese sentido hay que hacer un trabajo de acompañamiento, de contención, de seguimiento, de apoyo a la gestión de los directores que ellos también tengan la apertura de trabajar con nosotros y por eso también ellos son parte de esta mesa de comunidad educativas protegidas a través de la asociación de directores bueno ahí también sería importante poder eh, incluir dentro de estas comunidades protegidas a los centros de alumnos que también tienen mucho que decir y mucho que aportar porque ellos conocen la verdadera realidad que se vive dentro de la distinta unidad educativa y fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando sumí de, de serememi educación que no estaban presentes en las mesas uh -huh. Nos juntábamos entre autoridades, nos juntábamos también con directores, pero los estudiantes no tenían voz en esas mesas. Y nosotros durante el año pasado hicimos un trabajo también con el Departamento Provincial de Educación eh, para poder empoderar a los centros de estudiantes, primero que se conformaran, porque también habían colegios que no tenían sus centros de alumnos conformados. Por lo tanto, nosotros les pedimos formalizarse, hicimos una presentación de cómo se pueden formalizar Y a través de ellos designar ciertos líderes positivos que puedan vincularse uh -huh. con nosotros el año pasado también hicimos una una intervención eh, en un espacio público que es la la plaza de, del mercado eh, donde trajimos bandas de rock de los establecimientos educacionales hicimos una feria educativa para tratar temas de convivencia escolar y hubo un stand donde estaban eh, la representación de los centros de estudiantes y hubo un conversatorio también con ellos, ellos nos apoyaron bastante para desarrollar estas acciones y creo que es una voz clave que no puede perderse, debe empoderarse y en ese sentido también van a ser invitados a esta mesa. Bueno, de, dentro de esta mesa, eh, bueno... Hoy en día hemos visto lo que ha ocurrido ya eh, llevamos eh, un, pa, un par de meses de clase eh, y ya hemos visto, por ejemplo, cómo los profesores hoy en día se han manifestado desde el año pasado también eh, exigiendo también mejoras dentro del aula. Esas son las mejoras que hoy en día exige el gremio, pero hoy en día también hay distintas mejoras que exigen también lo apoderado. Eh, el, el tema del bullying, eh, el tema eh, hoy en día que se vive eh, plenamente dentro de las comunidades educativas, fuera de las comunidades educativas de lo que estábamos conversando. Eh, y yo recién se lo decía... Eh, cuando las comunidades educativas no se hacen cargo de la realidad que se vive dentro de cada una de ellas, ¿cómo hoy en día puede actuar el apoderado? No sé, acá hay, hay casos que me comentan, algún apoderado dice, eh, mi hijo, por ejemplo, eh, cuando iba en básica, de primero a sexto básico le hicieron bullying, no tenía dónde recurrir. Hoy en día, qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque muchas veces, no sé, uno va a conversar al Mineduc, a la Secretaría Ministerial de Educación, eh, y cuando tú llegas con ese problema a la unidad educativa muchas veces los directores dicen, pero usted se saltó todo el conducto regular, pues usted tenía que primero a, a, a haberlo abordado acá. Cuando muchas veces se ha abordado, pero no hay soluciones para lo apoderado, Seremi. Sí, bueno, eh, ahí debe estar, y por eso hay que actualizar los protocolos y reglamentos internos de cada establecimiento y estos deben ser conocidos por toda la comunidad educativa. Los padres efectivamente cumplen un rol fundamental, son ellos los primeros educadores de los estudiantes y son ellos también quién puede detectar en preventivamente ciertas conductas. Uh -huh. Ellos saben cuando a los estudiantes le está afectando algo y eso debe ser el, el primer digamos la primera alerta que debe tener un estudiante dentro de su proceso a sus padres, también a los profesores jefes. Y hay que hacer caso a esas alertas. Si es que algo no está ocurriendo bien o está siendo afectado de alguna manera, hay que acercarse al establecimiento educacional porque tienen que trabajar padres Y, y, y colegios de la mano, deben, deben tener el mismo diálogo, la misma sintonía, las mismas decisiones porque ambos están queriendo proteger a este estudiante, cuando eso no ocurre, cuando se distancian las posturas eh, se empiezan, <coughs> digamos a, a ver responsabilidades, uh -huh. bueno los protocolos y los reglamentos eh, zanjan eso, hay un proceso que actuar, pero la primera siempre la primera denuncia debe hacerse ante el establecimiento educacional ante el profesor jefe, ante el director, luego de eso se escala ante el sostenedor si es que no se han tomado las medidas y también se puede hacer la denuncia a la Superintendencia de Educación, más que una denuncia es invitarlos a que sean a que sean parte de un proceso de reparación, un proceso de mediación con eh, por supuesto de ciertas etapas muy definidas por la ley, pero lo que nosotros no queremos es que solamente establecer sanciones. Bueno, no se actúa bajo protocolo, hay una multa, eso no soluciona. Nosotros queremos solucionar. Nosotros queremos evitar que ciertos hechos, por ejemplo, como el bullying, no sigan ocurriendo. Pero para eso necesitamos también esta armonía uh -huh. o esta misma sintonía de la familia con los colegios. Y eso es muy importante. Nosotros hemos conversado con muchos apoderados que están muy dispuestos también a apoyar, que les importa lo que ocurre dentro del establecimiento y son actor actores claves dentro de las comunidades educativas pero lamentablemente también hay otros apoderados que están ausentes o que también cuestionan ¿no? o se van en contra de la de las decisiones de los profesores y por eso también en esta, estas instancias nosotros queremos devolver la autoridad a los profesores. Y donde muchas veces piensan que la violencia es la mejor solución a, a este tipo de conflictos y, y donde muchas veces son también los apoderados los que se involucran en estos he, hechos de violencia. También ha ocurrido, hemos visto casos graves donde también apoderados... Eh, digamos, son parte de estas violencias que se ejercen contra atrás estudiantes y esto justamente no puede ocurrir. Los apoderados tienen que también saber que cuando ellos ingresan a un establecimiento firman el reglamento interno, los protocolos, y hay que someterse dentro eh, del debido proceso que establece eso y no solamente eh, cuestionar, por ejemplo, cuando su hijo, si comete algún hecho, eh, es sancionado. Entonces ahí sí, por supuesto, se puede revisar el proceso pero al mismo tiempo ellos tienen que tener una mirada constructiva, que, que hay que construir comunidad educativa. No es los apoderados contra el colegio, al contrario, son todos uno mismo. Bueno, hay, hay muchos apoderados que también se sienten fuera del sistema, ya hoy en día donde un, un sistema te elige dónde el día de mañana tiene que estudiar tu hijo, cuando antiguamente era uno, como papá, como apoderado, eh, destinaba dónde poder eh, colocar a mi hijo, me acuerdo antiguamente, y yo también fui parte de un centro alumno alumnos, eh, y antiguamente cuando uno estaba en la educación media, De, de colegios con, con, eh, que tenían profesiones iban a, lo, a los establecimientos básicos a exponer también sus ferias vocacionales eh, no sé, pues por ejemplo yo estoy en el, en el A26 nosotros íbamos a mostrar que, que cuando, las distintas que eh, eh, lo que tenía eh, administración eh, lo que era también el taller de, de, de eh, industrial todo lo que tenía que ver con mecánica Eh, y hoy en día también necesitamos que eso vuelva a ser y yo se lo digo con, con, con mucha altura de mira porque hoy en día son los niños de básica los que necesitan hoy en día comenzar a proyectarse eh, a distintos establecimientos que no tan solo forman de la, de la educación técnico profesional hoy en día hay muchos colegios no sé tenemos un montón de, de establecimientos públicos y privados Eh, los municipales también para qué decir que hoy en día también tienen mucho que ofrecer distintas academias, talleres eh, hoy en día con distintas especialidades eh, cuando muchas veces los papás dicen no si, ¿qué es lo que alcanzó? no, pa, alcanzó solamente para el técnico profesional pero hoy en día hay tanto establecimiento educacional que hoy en día brinda una gama eh, y un abanico de, de, de, de, pos de posibilidades y de oportunidades también para muchos de nuestros futuros eh, educando sí, bueno efectivamente nosotros también estamos El año pasado terminamos una actualización del currículo escolar y este año estamos en proceso de actualizar el currículo escolar de, eh, para la educación técnico profesional esto nos va a permitir insertar distintas temáticas dentro de eh, el currículum educativo y, y justamente estas temáticas son también más talleres talleres habilidades eh, la presencia del arte la cultura nosotros por supuesto somos una región muy importante a nivel país y a nivel mundial porque somos una región donde ocurren grandes eh, industrias, mineras, de litio y, y hay una formación y un enfoque eh, TP, técnico-profesional pero al mismo tiempo tenemos una deuda también con las culturas, las artes, con el deporte y en ese sentido también está eh, está dentro de eso, eh, de las reformas que estamos aplicando como Ministerio de Educación, eh, justamente insertar estos talleres insertar estos espacios que son Eh, muy importante para uh -huh. el desarrollo integral de los estudiantes nosotros queremos y estamos apoyando este proyecto en conjunto con el Ministerio del Deporte, por ejemplo que eh, se instaure la actividad física diaria, no la educación física formal, que van a haber otras temáticas, sino que un espacio de actividad física, donde también los estudiantes puedan desarrollarse eh, e integral y físicamente pero al mismo tiempo es un espacio de interacción, de liberación de desestrés que tanto lo necesitamos. Bueno, usted dice, hay una, hay una, una deuda con la educación técnico-profesional y también hay una deuda con la educación HC, la humanística científica. Y hoy en día, o, ojalá, eh, hay muchos niños que hoy en día eh, poder optar a la, a la educación superior lo ven muy lejano. Y, y hoy en día uno también agradece... Eh, las distintas eh, alternativas que ofrecen los preuniversitarios y hoy en día sería maravilloso poder seguir avanzando en poder abrir esas oportunidades para muchos niños que, que, que quisieran seguir más adelante eh, y, y ojalá también el día mañana logre tomar esa, esa posta de, de poder seguir abriendo estos espacios para muchos de nuestros niños que, que pretenden y tienen la, toda la, la, la convicción de poder llegar a la educación eh, superior, pero que hoy en día muchas veces no tienen las herramientas suficientes Sí, bueno, nosotros queremos fortalecer los currículos escolares, sobre todo desde la pandemia en adelante, uh -huh. que nos dejó bastantes brechas, la no presencialidad. En ese sentido, aumentaron los casos de violencia en el contexto escolar, pero también de inasistencia, eh, se perdieron aprendizaje y, y eso está dentro de nuestro plan de reactivación educativa. Y además, estamos también trabajando un proyecto en el Congreso que eh, eh, pone fin al CAE y establece un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior donde todos los estudiantes van a tener acceso, cualquiera. No hay límites de ingreso, van a poder ingresar sin aranceles, van a poder ingresar también sin pagar eh, ni matrícula ni aranceles mensuales hasta un año después de egreso. por uh -huh. lo ingreso. Eh, y todos estos esfuerzos se hacen justamente para cuidar las trayectorias educativas, para que los estudiantes tengan asegurado desde educación inicial o parvularia Hasta la educación superior. Por lo tanto, es un proyecto que viene bueno a eliminar el CAE con todas las deudas estudiantiles que nos dejó, pero al mismo tiempo establecer un nuevo sistema de financiamiento con miras al futuro para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar en educación superior. Bueno, así como está ese, ese proyecto, también hay un, hay un proyecto también para poder entregar también la herramienta necesaria para poder pensar también en ese en ese futuro financiamiento. Ajá. Bueno, quiero agradecerle esta hora de la mañana la visita del Seremi de Educación de la región de Antofagasta. Don Alonso Fernández Allende por su visita a los estudios de Radio Carnaval, de poder haber abordado distintas temáticas y, y es tan necesario de repente hoy en día poder sentarse a conversar, dialogar también eh, escuchar las distintas comunidades educativas, así como usted se ha dado el tiempo también de escuchar a las comunidades educativas, esperamos en, un futuro, en una futura visita, también poder escuchar la voz de nuestros apoderados que también hoy en día tiene mucho que decir y mucho que aportar también por lo demás Eremi. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad, eh, hay mucho que conversar y así que espero volver también y bueno, saludar a todos los que nos escuchan, desearles un, un gran día y que sobre todo también a los estudiantes que, que hoy están de vacaciones que disfruten, que sean felices que aprovechen este espacio también. Muchas gracias Eremi por la visita, que tengo bueno, una excelente semana. Gracias. Bueno, si usted quiere escuchar estas y otras entrevistas, muy fácil y muy simple puede ingresar a nuestra página web radiocarnaval.cl, nuestro podcast, para poder revisar también eh, las distintas conversaciones que tenemos con invitados y autoridades.